Yeah! みんなで見てみようか。 Muy buenas tardes, bienvenidos a las 10 con la Yuma. Mi nombre es Aide, su ayuma preferida. A, me van a estar acompañando esta tarde. c i t a Son dos hermosas horas de musiquita, de puro K-pop. Este es mi primer programa, espero les guste. En esta ocasión. Mis 10 van a ser de mi grupo favorito. <risa> Perdón, <risa> teníamos que empezar con el mejor grupo. Bueno, para mí. Ok, este vamos a hablar de Big Bang. Como escucharon nuestra intro, hoy van a ser dos horas de Big Bang. Cada programa, cada lunes estaremos cambiando el, el, el tema: será un tema diferente, un grupo diferente, 10 canciones diferentes. Este, en esta ocasión tengo una DJ que este, está haciendo un gran regreso a la radio. Entonces me va a estar acompañando el día de hoy. Ahora sí que vamos a estar de manteles largos. Y con ustedes, DJ Toki, salúdalos. Hola, hola, chicos. Volví a dar lata. <risa> no, no es cierto. <risa> bueno, ya solita. <risa> <risa> Ya tenía mucho rato que no entraba a la radio. En verdad estoy súper contenta. Y este, dejar la radio fue un poco difícil. Pero aquí estoy y voy a acompañar a mi gran amiga, Ayuma. <risa> y vamos a hacer e s t e programa un gran programa. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a conocer un poquito más de Big Bang. Y espero les, les encante el día de hoy. Ok, este, primero, saluditos, saluditos a todos. Me, saluditos a Corpit. A Woki Boo, a Tran、uh, GC, a Melanie Su, DJ Toki, hola. Hola. Roy Kim, a Roy Rosis Invisible, a Lupita, Lupita Sushito, hello. A, a Sofía Nicole, a p a r k j u n g Jin, a n g i e k o k o r o a b u b b l e Case, ah, bueno. Este, y a todos los demás que nos están escuchando, no sé, este, ahora sí que sí, háganse presentes para enviarles un pequeño saludito, saludo, saber que andan por aquí. Y bueno, vamos a, a, a, este, a seguir hablando de este hermoso grupo. Este, Ay, los vamos a、sí. dejar primero con dos cancioncitas: Este、uh -huh. que va a ser el, el, el, la canción debut y el primer sencillo. Este, vamos a dejarlo. Vamos a escuchar dos hermosas canciones y regresamos con ustedes. Estamos en la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México. La música. que se ajusta a tu estilo. ¡Regresamos! s <risa> 何 Boys and girls! 「What's the、oh, game? 9歳の時点でをつけてより새로시작줄뿐って無事で無事で無事で無事で無事で トゥはエイトゥーエイトゥーエ フラフラフラフライトゥダスカー。ウリマンナチモテトラメオーナーオテスカー。トネガサネディーヌオッシーナンデアミーチューデーヴァラバヨーマルー。ウベイベイベーネケマン흘렸던たルーヌモロー。ハデルボメオネクセッ Hey,「なん e 言え c さらこ」 どうもありがと랑은현재ました。 Bueno, vamos a presentarnos. Este programa se va a tratar de 10 temitas que hemos elegido para ustedes. Durante el transcurso del programa, les vamos a platicar sobre el grupo, que en esta ocasión es Big Man. Este, ¿Quiénes este son? quienes Para quienes no lo conozcan, este, ¿qué este han hecho? Para los que ya lo conocen, pues recordar esos bellos momentos, todos desde su debut. Hasta sus últimas canciones, hasta el cortavenas de que se fueron a, al servicio militar. <risa> todo, todo es. Vamos a ir platicando. Este, con un pequeño top que elegimos de 10 cancioncitas. Espero les guste. Este, también les vamos a platicar una, este, nuestras experiencias, por qué nos gustan. Y que ustedes me d i g n d n e los conocí? Sí, n Sí. Ajá. t a m b i é n lo, lo importante también es que sepan que Big Bang marcó una era, entonces eso es muy importante. Son un grupo de segunda generación del K-pop y ha sido uno de los más emblemáticos de toda esta época en el K-pop. Y también dentro de sus etapas buenas también han salido malas, escándalos y más. ¿no? Pero lo que venimos a decir en este programa es el amor que tenemos hacia ellos y además que. Damos bienvenida a la Yuma. A la Yuma, sí. Gracias, gracias. Yo aquí, la Yuma, ay de. Ok, bueno, espero les guste este, el programa. Nos pueden ir comentando, ustedes también, dónde lo, cómo los conocieron, qué canción escucharon, aunque me digan, ay, esa canción me g u s t a mucho, no sé. Así, coméntenos. Ahora sí que los que puedan comentarnos、eh, por WhatsApp, por el chat, Este por Tuney, no sé si tenemos alguien name, tu, ik, doki,、ah, a l g u i e n en Tuney, Niris. A ver, déjenme b c a r Creo que no. De hecho, no. Este, creo que no. No tengo ahorita por lo pronto a nadie okay,、bueno. que haya comentado. Pero si están p oyéndonos r o por Tuney, por favor háganse. Háganos señales de humo o algo para que podamos saber que está, nos están escuchando. Que están a h l a í este. <risa> sí. Y además, este, también lo que nos comentaba mi compañera Corp, este, no tenemos ahorita pedidos. El, el programa ahorita se les va a mostrar, digamos, las 10 canciones como más, más padres o más emblemáticas que tenemos de este grupo. Y más adelante, si hay oportunidad, si nos da el tiempo, se, nos va a dar la,、eh, se les va a dar a ustedes la oportunidad de tener por lo menos uno o dos pedidos con alguna dinámica. Y quien gane se le va a otorgar esa, ese pedido. ¿Vale?、Sí. Ok, ok. Este,、mm, bueno, platicamos un poquito de las dos canciones que escuchamos.、Mm, una fue. La, la, la, sí, la. la、eh, ah, eh, sí, fue su, <risa> <risa> su canción debut. este, De hecho, les pusimos la presentación que, que tuvieron ellos. Este, posterior al debut, pero、eh, con su, su cancióncita. Ok, <risa> tenemos un invitado más. <risa> okay. Este Ok, ellos hicieron su, su debut. Vámonos, t o k i t o k i platícanos de su debut. Ok, ellos hicieron su debut en el año 2016, s i m a l n o me equivoco, en, en agosto. ¿Agosto? Sí, agosto, sí. 2006. agosto. ¿Qué día? 28 de agosto. Perfecto.、2006. Muy bien. Y este,、eh, ellos、estrellita. debutaron. ¿Qué? Mi estrellita. ¿Debutaron en el concierto? Sí. Muy bien, hizo la tarea. Ah, s Sí, en el aniversario <ríe> de su campaña. Ok, en el. En el ellos hacen su debut gracias a un programa. e s t e un programa como documental, donde ellos tienen como. UAG se, se propone a crear un grupo de chicos. Ya había tenido anteriormente otros grupos y eso es una de l a p r i m e r a generación de K-pop. Pero este, él decide iniciar con un grupo nuevo, con temas más juveniles, con una perspectiva diferente y con un concepto distinto al que normalmente en esa época se estaba llevando. Este grupo contaba con、eh, notas de RB, de pop y un poco de hip hop. Todos combinados y creando lo que es el grupo. Sí, para tener un nuevo concepto, por así llamarlo. Y lo, los chicos entraron muy, muy, muy pequeños. Si recuerdan, este, bueno, g i d y, y Taiján ya tenían su, su. trabajando juntos antes de, de, este, de este proyecto. Pero este, de ahí fue como salieron como grupo. Si recuerdan, eran seis s e integrantes s i en el pre-debut. Al final solo quedaron cinco porque uno de ellos creían que todavía no tenía esta, pues, la suficiente madurez para, para poder a a r p este, debutar. ¿Qué te parece si vamos por un un, un bloquecito? o Este, este. Y empezamos el conteo de las 10 de Ayuma. Empezamos con las tres primeras. Se、uh -huh. las vamos a poner. Este, vamos y que las escuchen. Y regresamos、okay. con un poquito más de información. ¿Sale? Sí, p i p Ahorita regresamos. Estamos por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. only, oh, yeah. よくていいねんぐせらみもんじ。おうじなぬ지、じ<音楽>。おいぎぬんじ。さかいじょぬんじ。たかかきちょちゃばるごしょちゃおうそへてぶうご。なおろばめじせぶちょ。すぐへんばちょへんじまいごとながら。となるちちま ご視聴ありがとうございました。 Touch i t なんでか Chicos, regresamos. Esperemos les hayan gustado estas tres cancioncitas que fue nuestro top 1, 2 y 3. Primero con Haru Haru. El segundo con Love Song. tercero, My Heaven, versión j a p o n é s Espero les hayan gustado. Un saludito a Angie que nos está escuchando. Este, nos mandó mensajito vía WhatsApp. ¿A quién más tenemos por aquí que se ha conectado? Maggie. Un gusto, saluditos a todos. q u i é n m á Saludos, s saludos. ¿Quién más anda por aquí? í que acabe de llegar? r p o r t u n y p o r t u n y p o r t u n e está、eh, Lupita? ¿DJ? ¿Susita? h Sí. Dice aquí saludos y me dejaste olvidada.、Uf. Perdón, Peque, perdón. <risa> Ay, ya. Saludos ya, a, alguien a la s e i todos. Ya se hizo n o t a r Sí, ya vimos. Ok, s e g u i m o s Este, vamos a. Platicar un poquito de, de, los de, de los integrantes, se los、uh -huh. voy a presentar a los que no los conozcan y a los que ya los conocen, pues recordarlos.、Oh, sí. Vamos a empezar por orden de edades. Este es Tío Pi, Choi Sun-jung, su nombre real. Nació el 4 de noviembre del 87 en Corea del Sur, en Seúl. <risa> de Corea del Sur, en c o r e a del Sur, r e r d a d Él este, es rapero. Compositor, actor, modelo y diseñador. Sus instrumentos, la armónica y la guitarra. ¿Qué y el ¿qué, qué es el beatbox? x que es hacer b e a t b o x Gracias. Es hacer este, sonidos con la boca. De hecho, muchos raperos este, lo hacen. Este, él y g i d y son muy. hacen este, ese, esos sonidos. Hola Maggie! Maggie nos contesta. Hola! Hola, hola, hola bienvenida. Seguimos con t a y y a n ¿Puedes decir algo de Tiopi? Ah, sí. También es un fanático, le encanta,、las、le、sillas. fascina comprar sillas. <risa> las sillas. Yo sí, lo el、sé. diseño por las sillas es así como que, wow. Y cada vez que viaja por el mundo anda entrando a las mueblerías a ver、oh, qué、sí. encuentra. Lo sé, marido mío. Es algo curioso, pero me agrada,、sí. me agrada.、Sí. Este 14 de febrero no te puede regalar la silla de tus sueños. Ya te la haré llegar. s e r á la silla la de compromiso. Sí, ahí disculpe. Es fanática número uno de t i y u p Está súper enamorada de Seguimos él. Seguimos con el negrito. Dayan <ríe> d o n Jun Be. 18 de mayo del 88. Ay. Nació en la provincia de Jeongji, de Corea、uh -huh. del Sur. Cantante,、uh -huh. vocalista. Y bailarín, compositor, coreógrafo. Nos platicas a l g o u e r s El señor casado. ¡Ay! Ay、sí. Acaba de cumplir un, un año de matrimonio.、Uh -huh. A pesar de que、Ay. se casó y se nos fue al servicio militar, pero no importa. Ya lo festejamos, ya festejamos su aniversario. Y... Miren, a diferencia de otras fans, yo soy súper, súper, súper fanática de Tellán. Me encanta ese hombre. A diferencia de otras fans que se mueren porque se les casan o porque, este, no sé, sienten que el, la esposa se los quitó. A diferencia de ese tipo de fans, la verdad yo siento que hacen una hermosa pareja y que se ven muy bien juntos.、Eh, no, desbordan、no、miel. Entonces se ven hermosos. No sé, siento que son el uno para el otro y me siento feliz por ellos, ¿no? O sea. A pesar de que se lo llevó a 900.、No, no、<risas> Ni modo. Perdió la soltería. Seguimos. GD, nuestro líder. Wonji. Wonji Jong. El 18 de agosto del 88. Nació en Seúl, Corea. Como ya dijimos, es el líder. Rapero, cantautor, productor musical, modelo. Toca el piano, guitarra. volvemos a repetir: repetir Bedbox. ¿sí? Este... Y también icono de la moda. Hay que dejar pasar ese punto.、Sí. Es icono de la moda. Es Muso o Musa de Carl Lagerfield, que es el diseñador de Chanel. Y también ha sido como representante, muy, muy representante de toda la parte de Asia respecto a esa marca. Entonces ha tenido gran impacto. Es、marca. considerado, si ¿sí? tiene su propia marca. Y además, este. Dueño e s c á n d a l o Bueno. Y、eh, el modelo a seguir de muchos idols dentro de la industria del K-pop. Sí,、es、sí, sí. Es un artista completo. Exactamente.、Uh -huh. Seguimos. Dai Sun. Kan Dai Sun. Del 26 de abril del 89. Nació en Hincheon, Corea del Sur. Es cantante, baterista, bailarín, actor y presentador de televisión. Aunque no lo crean, él no es el bajito del grupo. El bajito del grupo es el negrito. Yo sí, pensaba que Daisun era más chaparrito. Y no, mide 1,76.、Mm, mm. Yo quedé sorprendida、ah, cuando lo supe. Dije, o、oh, Este es cantante de, de musicales、sí. también. También e s Es, también es un gran.、Eh, es, ahora sí que también tiene muchísimas cualidades que, que no han. Pero a pesar de su. No es un bajo perfil, sino que simplemente él es en lo suyo. No, no, En Corea es mucho, muy querido. Cosa de、Exacto. que no internacionalmente a lo mejor no ha sobre salido igual como en Corea. Pero、de hecho, también hay un、gracioso. punto de él. Exactamente. Su voz es la, la voz más fuerte de todo el grupo. Es incluso más potente que la de Teyang. Y este, es considerado de los, de los más famosos entre Big Bang en Japón. Él es de los más famosos. Y después Teyang. O no sé si. Creo que es al revés o a la par.、Eh, a la Pero、vez. ellos dos son, digamos, los más conocidos en el mundo de Japón. Y es también. Eh, ha sido en sí de varios programas y este también hay un detalle también él canta t r o t que es un género como muy como de bares o de, de gente un poco más grande y él es como el portador de ese género que incluso d d r a g o n le llegó a hacer un disco no le llegó a producir un disco、uh -huh. ok terminamos con el magna es un gris Lee Seung Yoo, el tocayo、Ajá. de mi querido tío Pete. Nació el 12 de diciembre del 90. Nació en o n e q Corea del Sur. Cantas, es cantante, vocalista, bailarín, actor, modelo, coreógrafo, presentador, compositor, productor, empresario. Bueno, ¿qué cosa no es ese Magnae? A ver, díganme.、Es、todo un. Todo un playboy. Sí, también. Ah, no. <risa> Él quiere ser todo un Playboy, aunque a veces no se puede. Se queja mucho no, con, con las fans porque dicen: No soy GD, no soy top, pero aquí está Shungri. <ríe> aquí está、sí. el p a n d a hermoso. No, pero le ha ido bien, de, apart, independientemente de los escándalos que ha habido, le ha ido muy bien en solitario esta vez. O sea, sí, sí ha tenido muy buena aceptación en, en todos sus conciertos, pese al detalle que hubo días pasados. recientemente s i e si de hecho también otro dato curioso de él, él es como digamos la imagen más importante de big b a n g en china él tiene grandes influencias en la parte de china y ha、eh, estado en concursos ya se a d e baile canto incluso estuvo en el de produce、uh -huh. estilo china como como je,、eh, juez y este Pues él va a b r i e n d o s u paso también, no tiene por qué quedarse atr atrás, a pesar de ser el, el magnet del grupo, ¿no? Y pues sus negocios, restaurantes, cafés y demás, ¿no? Bueno, c h i c o s vámonos a un, a un bloquecito más y al conteo 4, 5 y 6 de la Yuma. Este, escuchamos estas canciones y regresamos. Saluditos, estamos en la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México.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 yeah love is pain.、So、my love dedicated broken heart people one the pain saw to of is yes bring flame my name damn ん I'm so sorry, but I love you, o or you m t e 俺たちのためにあなたのためにあなたのためにたのためたなな どこにいないよどれくるるるどく Drop that b e yeah I wanna be without you, girl マジで負けさせちょぼっとけばね女がなる場所 I wanna be without you,、ね、girl 目指すマジで暗黒が重いラビ 何もないことだよな何もないことだよな何もないことだよな何もないことだよな何もないことだよな 만ら사ャンプで決まって」「ほうがかな Gracias p o う escucharnos c o も何で言うのも何で言うのも何で言うのも何で言うのも何で言うのも何で言うのも何で言うのも何で言うのも何で言うのも何で言う It on. Yeah, yeah, yeah. We cannot、yeah. u y、yeah. t y o t no more a m e So, e g u in Charlotte, o t you,、yeah. n、yeah. more. I s w a n b a nigga, and they can't be a n i g ダイビーナモテーナモ못해너무나못チ서도ヘ해줄 でも너무힘들다고 どん같이너무여려매일같이웃어주는네ち、どんよ너무어려바쁘다는핑계로より을미ど버려미안한나んよ한かち、どんよりかち、どんよりかち、どんよりかち、どんよりかち、どん리들의ち、どんよりかち、どんよりかち、どんよりかち、どんよりかち、どんよりかち、どんよりかち、どんよりかち、どんよりかち、どん I can change 気が散らかるな Sorry, I'm a bad boy くれたら離島なら大概よ r e Good girl 時間が来るとなかなか来るとシマン만나らきち Baby, don't leave me 胸 t と love me, me. New, The good s for JK 何も言 a ない Gappy You and my lately ライディーライ a ィーライディ何も話ちまう 괜히강한척했지만속은달라날버리지마まんげぬのマンくんなりへじゅう 「ならないよなら」「そろー」「シーるンマンがなんて知ったら」「Baby don't leave me」「I know you still love me」「The tears were か h y t n y o t me」「y a n my lane lane lane lane lane, lane.」「My lane lane lane lane lane」「l e n n sorry I'm a bad boy」 チ icos、regresamos después de escuchar nuestro top número cuatro, cinco y seis. Genial. Así es. Bueno, saludos al jefazo que acaba de llegar, Iván. Saludos. ¡Hola, ¿tú? Iván! <ríe> a Conejitos de a y ¿Quién más acaba de llegar? <risa> Roy Rosy, sin visible. Sí, ya lo habíamos saludado o no. Bueno, si no, lo volvemos a saludar. No importa, no importa. No saludos、intenta. a todos los que acaban de llegar. ¡Shayito! Ya te vi que ya contestaste por WhatsApp. <risa> bueno, <risa> saluditos a todos. a También Maritza, que anda acá por WhatsApp, saludito. Nos comentaba, Andy, que, que por qué este. Ah, oh, oh. Sobre. No, que ella tenía entendido que el líder se elegía por, por la edad. Pero、mm. no en todas las compañías es igual. Tiene mucho que ver, este, ahora sí que la compañía cómo lo, lo, lo defina. Pero. En la GY, con respecto a Big Bang, se eligió、mmm, con respecto al que GD tiene más trayectoria que Top, que es el, el, el de más edad.、Uh -huh. Entonces, más que nada es por eso. Y la mayoría de los, de los líderes de la GY son por, por, este, por trayectoria. O sea, los que tienen、por、más edad. Tra por trayectoria,、eh, cualidades y cómo l i d e r a n a los chicos, cómo los llevan, cómo. Tratan de sacar el potencial de cada uno, este, la amistad, la paciencia y demás. n o En este caso, esta empresa, el, el jefazo, el dueño de, del emporio, es el que tiene como pauta esas características. Dice Conejito Kawaiki: ¿Quién es Toki? Soy la DJ. Toki, es Toki. ¡Ah! Ya me acordé. <ríe> ¿Por q u e ¿Quién es T? Me está, está haciendo、aquí? broma.、Ah, me está b u l e a n d o Ay, Dios mío. Ay, ok. Es, <risa> este... Nos comentaba c r a n sí, sí, sí,、uh -huh. Que ella tiene un、ah, fansite、sí. sí, sí, sí, de Big b a n g、sí, sí. Que ellos los c o n o c e n Ella lo con, los conoció. Este, o él. La verdad, No sé, el chico, chica, la verdad,、no. manifiesta. No entremos en dilemas como.、Que、¿Los conocen a los q u e n t o s Sí, no. Y que los conoció con Haru Haru. De hecho, es la canción más importante de Big Bang. Es la canción más emblemática、sí. de ellos. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Y bueno, chicos. Y tanto que、es. México. Grabó, ay q u é hermoso fue eso.、Pues. Sí, en la í Maritza, que si teníamos pedidos, pedidos al final de, de, de este de nuestro top, vamos en el top 6, chicas. Este, si les voy a, si alcanzamos de tiempecito, claro que les regalo una, una cancioncita. Este, vamos a estar escuchando. Bueno, hemos estado escuchando durante la hora que pasó y h a s t a que comienza. Puras canciones de Big Bang. Entonces,、uh -huh. yo espero que sí a l c a n z a r l e s a dar un, un, un pedidito. Como ven, este. Continuamos con. Ah, me preguntaban. El fandom se llama b i p b e p e s e l fandom de Big Bang. De hecho, ellos también tienen un, un lema que dice: Big Bang, m a e Beep. Beep, m a e Big Bang. Este es. Un tema muy importante. De hecho, ellos eligieron el nombre del fandom. Fue muy rápido. Este, en el. A ver,、eh, corrígeme si me equivoco. Segundo álbum. ¿Sí? Sí, en el segundo álbum ellos eligieron y de hecho hicieron una canción dedicada a sus fans. De hecho, este, ellos fueron los primeros. Antes. Como Toki decía al principio de, de, del programa, ellos este, hacen, inician una nueva etapa del K-pop. De hecho, antes、eh, los grupos se identificaban por globos de colores y ellos lo cambiaron a bandas, pañuelos. Y este, de hecho, la, la, la live s de ellos es una hermosa corona, ¿sabe por qué será? <risa> sí, Reyes, a fin de cuentas.、Sí. Pero que no se pantan.、Eh. <risa> s Sí, de hecho, al final del programa les vamos a dar también una, una sorpresa que, que, que hay para todos, todas las VIP que hay en el, en el chat que nos están escuchando. Pero pues ya al final, final, final. Este, ¿Nos platicas un poquito más, Toki? De sí,、ellos? de hecho, yo les voy a hablar un poquito de datos sobre el predebut de,、eh, de Vicar. Y pues inicia como un grupo de, de seis chicos.、Eh, es un grupo que. Fue primero en un reality, como les comentaba en, al principio del programa. Y un chico de... de ¿Cómo se llama? e l grupo de Beast. Que anteriormente, bueno, Highlight, que ahorita、bueno. es. Pero anteriormente era conocido como Beast.、Eh, oh, oh, oh. El nombre... Ay, se me el n o m b r e d e este chico. Bueno, el punto es que los chicos, antes de d e Buta r G-Dragon, c o n j G-Jung, este primero fue aprendiz de la SM. y de ahí se pasa a yg fue b a i l a r i n a infantil salió en varios programas de variedades entra en yg a la edad de 12 años y entra junto a su gran amigo t e an、eh, tiene grandes habilidades de, de rap y compuso incluso tiene habilidades ya sea de canto de rap incluso hasta de composición de letra y música eh, eh, entrenó en yg alrededor de 5 años antes de su debut me voy ahora con t a e l u n g de un John b él fue actor infantil y este, fue cantante de la iglesia en el coro cuando estaba, cuando estaba chiquito ya me lo imagino entra a YG a la edad de 12 años junto a J Dragon su mejor amigo fue considerado como rapero,、eh, como rapero antes de su debut、uh -huh. él entrenó y entrenó para ser rapero pero al reajuste de lo del grupo Él queda como vocalista principal. Y este.、Eh, junto a G-Dragon fue considerado como un, una subunidad o un grupo.、Eh, un dúo prácticamente antes de su debut. Pero después.、Eh, YG. Cambia de, de idea. Y se transforma en lo que viene siendo. Big Bang. Y integrando a los demás.、Eh, chicos. ¿no? Eh, también. Eh, no, no sabía bailar, ese es un detalle importante. No sabía bailar. r El t e ñ a n no sabía bailar. Entrenó por año, entrenó y entrenó hasta convertirse dentro de los mejores bailarines de su empresa, incluso de los mejores bailarines de K-pop de su generación.、Eh, participó junto a G. Drago en el video de Ayo de j i n o s e l y este. fue、pues、como ahí es donde se dio una pauta o se dio a reconocer el dúo que tenía con g dragon y es cuando ya después cambian a b i g b a n g no、eh, t i o pin choison g h y o fue conocido、no、como un gran rapero se dice? marido de ayuma aide Ah, el marido de ayuma aide、ah, sí, ya, ahora sí, fue conocido <risa> como un rapero underground y en ese tiempo su, él estaba bajo el nombre de tempo Y、eh, fue amigo, gran importante amigo de Jay Dragon durante la primaria. Y fue el que ayudó J. Ayudó a g n Tiupi a tener audiciones para YG. Pero fue rechazado por la agencia, ya que era gordito. Entonces, él se propuso y lo logró. Entrenó, adelgazó. Seis meses después firmó con YG. Y otro dato importante: su nombre de Tiupi. Fue dado por Seven, dado a que él es Tocayo, conocido mejor en México como llevaban casi el mismo nombre, que es un Henry. o Entonces,、eh, Seven, que es un gran amigo de él, fue el que le, lo bautizó, le ayudó a conseguir ese nombre de Tiupi. De Sun, c a n De Sun. Él es el único de los del grupo de Big Bang que se que desconoce gran cantidad de lo que pasó antes de que ellos debutaran. Fue el único que se dio a conocer prácticamente completamente su vocal, o sea, su tono de voz, todo, todo, todo en el documental y hasta su debut. Dejó la secundaria para、eh, concentrarse en el grupo y, aparte,、ah, había un dato. Sus padres no, se p o n í a n a la idea de que él fuera cantante. O sea, él. La potencia de voz y el corazón que tiene al cantar y sus papás no lo dejaban. Era algo. Yo supongo que algo demasiado triste en, en ese momento, pero l o g r a demostrarle a sus papás que, que él era grande, ¿no? Y por último nos vamos con el macabro. s un grip, Lizungia, que ya les había mencionado, él es, tiene el mismo nombre que Tiopi. Y antes de, antes de su debut fue miembro y líder del grupo del baile de su ciudad natal. Participó en un programa sobre China, o Xinhua, no sé cómo lo conozcan. donde trataron de crear un mini shingua y él salió por falta de talento vocal realmente era muy bueno bailando pero vocal tuvo que entrenar un tiempo más y hasta que por fin、eh, entra a guay pero <ríe> en el documental fue de los primeros este, en el programa especial fue de los primeros eliminados <ríe> pero él entrenó y le quiso demostrar a, a papá guay que él podía y es así como decide si es, es como él decide que él tiene que estar dentro de dica y firma con la empresa sí sí sí hasta su debut hay un par de detallitos un par de, de pre-debuts notas importantes de los chicos de los guapos ah. Ah, <ríe> de hecho ese es otro dato curioso <ríe> este grupo fue considerado cuando debutaron el grupo más feo porque Por lo general buscaban c a r a s lindas y no buscaban tanto talento. Sí Sí había talento, pero sí era más la imagen lo que, lo que se interpretaba en esos tiempos. Y lo que dejó en claro YG era que Big Bang iba a ser un grupo con talento. Puede que él no los viera guapos, pero para mí son divinos. divinos. Más que nada. Y Opi apareció en ya los mejores, los mejores rostros de, del mundo. O sea, no、uh -huh. me puedes decir que es tan feo. O sea, ay, no, es que no, no está feo de ningún modo en el lado que lo veas. Yo l o he visto no, así por、eh, todos lados.、Oh. vamos a lo mismo. Este, como todo, hay que saberse arreglar. Yo, este, o p i n o m e esa parte. Ellos, claro, su imagen que manejaban al principio cuando debutaron fue una imagen de. De niños como hip hop, o sea, era un estilo completamente diferente a lo que los llevo ya ahorita, que es como una imagen más chic, es algo más, este, vaya, portan marcas, marcas caras. Y lo que llevó en su principio eran, era como marcar un estilo, marcar una época diferente, tratar de manejar diferentes estilos y agregarlos n o porque inclusive en sus discos, en, en las primeras discografías t i en e n rock, Tienen pop. Es muy bacana. Sí, o sea, es, es un mundo. Tienen balada. Tienen, o sea, trataron, empezaron a buscar esa esencia hasta crearla la propia, ¿no?、Uh -huh. Hasta encontrar el, el suyo propio de su ser. Así es. Ser. Ok, chicos, nos vamos a ir por otro bloquecito porque nos extendimos un p o q u i t ó n Vamos con el top. Siete, ocho y, ocho nueve. y nueve. ¿Sí? Entonces regresamos. ¿Sí? Saludos a DJ e l l i Ya llegó DJ e l l i l l e g ó Muy bien. Hola, hola. Son los que nos siguen después de nosotros. Llegó nada más DJ e l l i Saluditos a todos. ¿Quién más llegó? Jazz. También saluditos. Fanny. No sé quién más Fanny. llegó. Fanny. Saluditos a todos. <ríe> a todos. También por WhatsApp. Bienvenidos,、eh, bienvenidos. ¿A quién tenemos por acá? Seguimos. <risas> mm -hmm. Saluditos a las hermanas Pineda. Saluditos, Diana, Estefanía. Muchos saludos. Bueno, vamos por el, el siguiente este, ¿Bloque? Lo, bloque. Seguimos y regresamos. Estadio, estamos en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. o y a volvemos!、Vamos. 미내시선을 Such a beautiful night, singing with me 2011, Big b a n g Big b a n g We back again one more time. Say no way, no way. No mushiketonami day. Big b a n g Big b a n g don't stop. Let's play, okay, okay. Go, go, go. 何を見つけかて、何を見つけるかて、何を見つるのかって、何を見つけるのかって、何を見つけるのかって、何を見つけるのかって、何を見つけのかって、何を見つけるのかって、何を見つのかって、るのかって、るのかって、何を見つけるのかって、かかけて、けの Don't wanna try n o more どんどんどんどんどんどんどんどんどん은んどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど みんなでダメだと思うどモテガテンを取るの 私の体質は全て単純。いい感想、自然に満足、全ての良さ。良さだ、無臭、泣き心、泣き心。愛想だ、あんまり気になあんまり気になる。俺は心配してる。俺は心配してる。俺は心配してる。俺は心配してる。俺は心配してる。俺は心配してる。俺はてる。俺は心配してる。俺は心配しては心配しては心配俺は心配してる。俺は心配して 「さすがにおなかへ」 Ya regresamos, chicos. ¿Qué les parecieron? El top 7, 8 y 9. Acá comentan las muchachas en, en WhatsApp que, que mi marido Top tiene una voz muy sensual. Dice Angie. l digo,、oh, sí, yo lo sé, yo lo sé. Cada vez que me h a b l al a oído, que es cuando traigo audífonos, <ríe> <y> dice: Jazz, <ríe> Taiyán canta y baila muy hermoso. Y GD es que. Parece p u l g a en el mar. Ay, sí, siempre. ¿Qué? También top, baila muy bien. Stance es <risa> Machine, ese hombre. Sí, ese hombre. <risa> <risa> bueno, es mi marido, ¿qué quieren? Angie, a mí me gusta <risa> cómo baila t a y y a n tu negrito. Es que la neta baila muy bien. Baila muy bien.、Uh -huh. Este, le echó ganillas y se hizo mejor. Este. o Aquel o más allá, a ver, platícanos. t o k u ah álbumes. ¿Cuántos álbumes han tenido? 27, contando mini álbumes y álbum completo 3 de estudio. También han ganado varios premios, premios aún y en su ausencia, como estos en 2016. Ganaron en MTV Italia al mejor artista del mundo. Este, también en, no sé si se enteraron que en, en enero hubo un premio,、mm, Gauntlet、mm -hmm. Awards, este, de 2018. Ganó el mejor artista digital de Flowers r o a d No sé si tú sabías en enero. O sea, y no están vigentes ellos. Es de bueno, hecho, me acabo de enterar hace poquito al, al entrar al aire porque me dijo mi compañera, ¿no? Fíjate que ganó aquí el, sí, el, el premio y yo dije, wow. Mis viejos no s t n vigentes. Es í Es que mientras sí, el fandom、sí. esté vigente, ellos seguirán vigentes. ¿A poco、no? ¿A poco no? Así es. De hecho, estoy aquí con mi live stick moviéndola mientras、sí. o y e la música de fandom. Aquí estoy con mi live stick apoyando a mis chicos. Muy bien, chicos. Este, vamos a tener una pequeña dinámica. Vamos a dejarles dos preguntitas: dos, dos, dos. Dos, ¿Dos preguntitas. Ajá. Dos cancioncitas. Este, Les vamos a dar. Todo un bloquecito este, para que nos puedan contestar a las dos primeras personitas. Este, se van a ganar la hermosa y. Los, los últimos caliente, dos pedidos. Caliente, caliente. Ay,、oh, Dios, s q u e estoy pensando? En top. Ok, no. ¡Pero puede que le pase! ¡Uh, uh, uh! <oops. risa> Chin, lo siento. Ya, ya, ya podemos, este, en horario de adultos. Ok, no. Bueno, ¿Qué? chicos, vamos <risa> a la pregunta número uno. Toki. Ok, ¿la hago yo? Sí. Vale. o k c e Vamos con la primera pregunta. Vamos. A ver. Para esta pregunta va a ser la primera persona que me conteste la pregunta. A ese se le va a dar. Pues, ¿Ok? A ver, Toki. Un, una, Vamos, e s tenemos t e gente en, en, en el chat y gente en el WhatsApp. Entonces,、uh -huh. no sé. este... Vamos a hacerle una preguntita en el w h a t y la otra nos vamos al chat. ¿Al primero en el chat sale? Ok. Vamos. Tellan g se casó. Ahora es la pregunta. ¿Cómo se llama su esposa? a e s a e s la pregunta. En su. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Aniversario. Nadie quiere ir. Llame el nombre de su esposa. m e d i c e que nadie q u i e r e c a n c i o n c i t a No, bueno, pues las pondremos.、A、esperemos, esperemos un poquito. Un poquito,、okay. un poquito. Lanzamos la pregunta al WhatsApp mientras. Ok.、Sí. La pregunta para los chicos del WhatsApp es: Tio、sí. P. tenía un nombre cuando era rapero underground. ¿Cuál era ese nombre? Sí. De hecho, ese se los mencioné hace rato. Ese nombre era en su pre-debut. A ver. Esperamos su respuesta. ¿Sale? Esta es para los chicos de WhatsApp. ¿Ok? Ok, ok. Ok, muy bien, chicos. A、eh, ver. Esas son nuestras preguntitas. A ver, platicanos. Y a Yum. Te voy a hacer una pregunta: ¿Cuál es tu canción favorita? Todas. <risas> Ajá. Ya sé, es imposible que no nos guste una: Blue. Blue.、Mm. ¿Pero por qué? Tiene un no sé qué, qué e q u sé yo, que te hace que te d i c t e la piel. s <risa> í、sí, la verdad, s í、sí, es que es este. e y a tenemos ganado! ¡Ya nos ganamos! ¡Ya tenemos ganado! Muy bien, Fanny. p o n o s un chorín. Exactamente. Pon, si quieres para colocártela, este. A ver, va a ser una. Y, y tiene que ser este de Vita, ¿sale? Sí, sí, ¿Sale? Obvio, ¿sale? Obvio. Estamos hablando de Big Bang.、Okay. a Entonces, esperamos tu cancióncita. Sale para colocarla.、Ah, Mi canción、Maricha. favorita. Híjole. Eso. Muy bien, Maritza. Ya tenemos ganador por acá por w h a t Es Maritza. Y ya, c o n t e s t a Tempo. Maritza es nuestra ganadora. Súper, súper. Que te pase el nombre para poderle poner su cancióncita、sí. también. También tiene que ser de Big Bang. Claro, porque ese es el, el tema de hoy. ¿Sale? Sí, muy bien. Okay, ah, t e comentaba mi canción favorita así、ah, es ya. una canción que hicieron lo que es y op con yo pico y d r a g o n y boom se llama f o r e v e r With y o u eso fue de hecho de sus primeros discos de hecho yo soy muy muy fan de, de del、primera. big b a n g viejito Del, de, de cuando ellos debutaron, incluso cuando ellos tuvieron también su debut en Japón. Y o soy muy. Oldies, por decir. Me gusta mucho el estilo que tenían. Sí me gusta el de ahorita, pero siento yo que en, el, en esa búsqueda de, de, de identidad de Big Bang, este, hubo muchos puntos que acertaron. A pesar de la diferencia de géneros que manejaron, este. no se v e í a n mal entonces creo que por esa parte era un grupo que tenía podía abarcar diferentes puntos y este aprovecharlos y crear diferentes este, estilos y lograron por fin convertir lo que es exactamente el grupo Big Bang lograron concretar el concepto y me agrada me agrada bastante sí sí sí esa canción es de las de las más padres que a mí me, personalmente me agradan De hecho, platíquenos ¿quién, quién tuvo el honor, el privilegio de ir a su concierto aquí en, en México. A ver quién. Yo, yo, yo fui. Yo fui. Yo, fui.、Ah, fui. Yo, yo, yo, yo. A ver, alguien más. Alguien más. Estás como la de la escuela. A ver, alguien más, por favor. No, nadie. Nadie. A ver, ¿No、fueron a, a ver y a deleitarse la pupila. Incluso si fueron al cine, a ver. Ok. Ok. Ya nos pidió Foolish Love. Foolish love este.、Sí. Fanny.、Uh -huh, acá este.、Marisa、ahorita en un ratito más te la un... colocamos. Sí. ¿Hala? ¿Vale? No sé si. i p o r ya... WhatsApp todavía no? No, aún no. Sí, ya. Ya tenemos este, la, ya. La, el p e d i t o de Maricha. Nos vamos a ir p a r a cerrar el t o p de Ayuma. Con un mix. Un pequeño mix. Un pequeño mix de. de, de, de. <ríe> Vamos a escucharlo desde una entrega de premios. Es un mix de, de algunas canciones de Mail. Entonces, espero les guste. Regresamos con una pequeña sorpresa este, que les vamos a platicar, a comentar. Espero les, haya, les esté gustando el, el programa. Este, recuerden que cada semana va a cambiar este, el, el pequeño top de la Yuma. Este, su servidor aire. Este, y el pro, la próxima semana, espero nos acompañen, va a estar dedicado a los verdosos. Y vamos a tener una gran, gran este,、eh, invitada. invitada este, una gran DJ. Para mí、uh -huh. la estimo mucho, la quiero mucho. Aunque no se dije a p a p á c h a r l e s Ya la escuchará la próxima semana. Bueno, entonces nos vamos por, una, por este mix. Espero les guste y regresamos. Estamos en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. ¡Regresamos! s <música> ならこそらんどそ の, の, のいじんくなんちんまだたなかねありがてらっしゃるにでなばよわいらけぼくてかさるどどかごえも。 どうして너무멀리와버です。 よくねえ Go down. so オレマネビーケポレミリトル チャーナチータもあったんだ。 シュパーマンチョロチチチン シャラマラゲットラボデクムエドワード We'll、Thank、right、you. Que ya te vas con cuidado. Muchas gracias por escucharnos. A todos los que ya se van y los demás no se vayan. s i g u e Fan Play, quédense con nuestros compañeros. Regresamos. Levante la mano quien está bailando.、Oh, okay. mm. Agarró la plática muy bien, chicos. Nuestro último, el número 10 del top de la Yuma, fue un、sí. mix. Espero les haya gustado. Es que nos agarraron acá en la plática de, del concierto.、Eh, el Ay, concierto. Es que tantos recuerdos se nos vienen a la sí, cabeza. La verdad, sí, fue, fue realmente un concierto. Este, Muy esperado y a la vez muy emocionante y d u r a o Tampoco, tan poquito d u r o De hecho, Pero, fue demasiado sorpresivo para la gente aquí en México, porque muchos no esperaban. O sea, fue, nos cayó así como una sorpresa muy grande,、sí. porque nunca, nunca nos habíamos imaginado, y más dónde iba a ser en l Arena a México. Fue el primer grupo de Kirito, según yo tengo entendido, que hizo su concierto en Arena, ¿no? No, fue el segundo. Fue...、Pues, no, pero había sido el. Había venido el, el Music Pack? No, ya había venido también Music Pack. Y había venido Super c h u n i o r ¿Super c h u n i o r Sí.、Mm. Ok, bueno, vámonos porque nos... Ya, ya casi. De hecho, ya nos vamos a despedir. Vamos a、uh -huh. este, irnos con las dos, los dos últimos pedidos que. que Que nos dejaron de las ganadoras, de Fanny y de Maritza. Fue un gusto estar con ustedes. Espero les haya gustado el programa.、Eh, nos vemos el próximo lunes. Y una sorpresita antes este de irnos. De irnos.、Eh, para la primera semana de marzo se estrenan Las Horas PIT. Espero lo puedan escuchar. Son los miércoles de 12 a 2 de la tarde. Nos acompañen a DJ Doki y a esta Yuma. nos vamos a estar este a Las dos juntas vamos a estar en el en el, en el programa y espero nos puedan acompañar. A, están todos invitados y espero verlos ahí. ¿Eh? Sí, vamos a estar、sí. presentes y espero、eh, este año sea mejor.、Sí. Vamos, <risa> te vamos a estrenar. Los d i c o s empiezan a salir. Entonces hay que estar、oh, bien preparadas. con grandes... Vamos a recibirlas con las, las, horas, las VIP. horas VIP. Entonces, ya saben, chicos, los esperamos a partir de la primera semana de marzo, los miércoles de 12 a 2 con DJ Doki y Ayuma. Este, espero les haya gustado el programa. Estas fueron las 10 de Ayuma, que en esta ocasión fueron dedicadas a Big Bang. La próxima semana los esperamos a, la, a partir de las 6 de la tarde con las 10 de doblez. Entonces, este, vamos a estar aquí. Espero a todas las verdosas nos puedan acompañar. A todas las g e n e c i a s también nos acompañen. Tendremos una invitada de lujo. Que ese día ya lo sabrán. Este, vamos a, a despedirnos con estas dos canchinhitas y dejamos、uh -huh. controles a nuestros compañeros de Fanplay. Espero se queden con ellos. Tienen un gran programa. ¿Y algo más, t o u i Pues me da mucho gusto volver a la radio.、Eh, fue un honor estar de nuevo con ustedes. Y muchos recuerdos se me vinieron, pero sí, de nuevas、debajo. experiencias、sí. le van a crear. Así es.、No. Este, para sí. muchos que Gracias por acompañarnos. No, no recordaban, este DJ Toki tenía el programa junto con DJ Sushito. Era. Este, K-pop a la tapatía. Dos、uh -huh. hermosas jaliscienses que tenían su grupo. Bueno, las dejamos con estas dos últimas canciones. Felicidades a las ganadoras. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana con las 10 de Ayuma. Esto es Radio K-pop. México, la música que se s t i l t Ok, otra vez. Radio K-pop, la música que se ajusta. Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Bien, gracias chicos, cuídense. Lina,、no、sé. <risa> ¡Bye! linda o、oh, oh. m、mm -hmm. oh, oh. yeah. s u e I'm s r e I'm e I'm s r e I'm s u e I'm e I'm s u e I'm I'm s m e 真的是<音><音> シーンシー